Saludos desde la sintonía de berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También como cada jueves damos la bienvenida, saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Jueves en 19 de septiembre del 2013, 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde... Y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabes que este tu programa también lo puedes escuchar, lo puedes volver a sintonizar. Eso sí, en redifusión, en repetición, tanto el sábado como el domingo a la misma hora, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, en el mismo dial, en el 100.8 de la FM y en la misma página web, en eguskiplaza.net. En el programa de hoy tendremos las habituales secciones, agenda de conciertos y noticias Y atención, porque después de las noticias escucharemos lo nuevo de Sociedad Alcohólica Que acaba de publicar un EP con cuatro temas Escucharemos uno de ellos, novedad en Euskal Musical Como novedad también va a ser lo nuevo para una formación que se hace llamar Erri Oyuá Una joven banda formada por eh, chicos de entre 15, de entre 17 y 20 años, perdón y que acaban de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico titulado ES Escucharemos dos de los temas del disco Y también como no, escucharemos a Emon y ya escucharemos a EH Sukarra Y en lo que respecta al recuerdo, la semana pasada escuchábamos mucho metal, mucho heavy de manos de la banda de Añorga Asgard Esta semana nos vamos a tranquilizar un poquito nos vamos a ir con Triki Trisha y con Pandero, con Alaiz Telechea y Maider Sabalegui O musicalmente hablando con Alaiz Eta Maider, que publicaron tres discos en el mercado y que nos llegaban desde Oyartsum, desde la localidad de Oyartsum Así que todo esto es lo que vamos a tener en el programa de hoy aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia En Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Y la semana que viene, atención porque la semana que viene desgranaremos prácticamente íntegro Lo que es el álbum debut para los tres chicos Un trío de Irunberri de Lumbier compuesto por Ibai, Yulen e Iker Ibai y Yulen de 15 años e Iker de 14 años Que acaban de publicar lo que es su primer larga duración. Así que la semana que viene desgranaremos el disco completo. Dicho esto, vamos a comenzar ya lo que es el programa de hoy en la sintonía del 100.8 y lo vamos a hacer con una banda que nos llega de, en, desde aquí, desde Berriozar. Hablamos de la banda del Portal de jade que acaba de publicar nueve canciones, forman el nuevo trabajo discográfico de este grupo de Berriozar, que regresa con nuevo material después de su anterior álbum Despertar. El disco vuelve a estar autoproducido y fue presentado por primera vez en directo el pasado 5 de abril en la sala Black Rose de Burlata. El Portal de jade como bien sabrás, lo forman Nayara Rusa a las voces, Guion Ico Rusa a las guitarras, Amarillo al bajo y Pepo a la batería. Dentro de lo que es el álbum 12, extraemos dos temas, donde lo, di donde lo dicten los pies y tu eje. Así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con la buena música, con el regreso de la gente de Berriozar, el Portal de jade ¡Gracias! pasar para salir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 Así suena la música de esta banda, la música del Portal de Hade desde aquí, desde Berriofer Con este su tercer larga duración, titulado 12 y por supuesto También se pasaron por aquí por el Música la temporada pasada Para presentarnos este su nuevo larga duración Para presentarnos un poquito la trayectoria musical, en definitiva Para hablar un poquito de la banda, el Portal de Hade Nueve temas, eh, todos sellos eh, realizados por ellos Excepto el tema Sky, que es una versión Del tema de Sonic Tema en inglés Los demás, solo tú, agárrame fuerte Mi propio encierro, otro destino Mírate bien, donde lo dicten mis pies Mirando al frente y tu eje Esos son el resto de los temas que te puedes encontrar En lo que es este nuevo larga duración para esta banda Para el Portal de Hades Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia. Más música en la sintonía del 10.8 de la FM. Ya sabes, cada jueves contigo, Euskal ¿eh? Música. Toda la cita, todos los jueves, compartiendo contigo todo lo que se refiere a la música local. Hemos comenzado con la gente de Berriozar, el portal de Jade. Y ahora nos vamos con una banda que se hace llamar Emon. Una banda que surgió en Vergara a principios pues del año 2007. Donde pues la principal premisa pues era... Pasar buenos momentos musicales y jugar con la música hasta que editaron lo que fue su primer trabajo discográfico en el año 2010 Ahora regresan con nuevo disco, el álbum se hace llamar Confetti Color, eh y Lo que vamos a escuchar son dos de los temas incluidos dentro de ese nuevo trabajo discográfico El tema Cantándole una rumba y Amets Fabrizza, sí, como lo oyes, Amets Fabrizza, así es como se hace llamar El eh, séptimo corte De lo que es el nuevo trabajo de Emon Escuchamos los dos temas y luego te cuento un poquito más De la banda <música> at you Temas alegres, temas marchosos conforman lo que es el segundo larga duración para esta banda de frecada para la formación Emon, álbum. Confetti Coloreo. Segundo trabajo discográfico después de que en el 2010 editarán su primer álbum Pistu Herrida. Un álbum que tiene un montón de colaboraciones como por ejemplo Adria y Rubén de la Pegatina a la voz. Oyer Ponce toca el piano en La Rosa Gorri Gorria. Y también está por ahí Axular Arizmendi, que graba, mete percusiones y programaciones. Y la guitarra flamenca de Quique Olivera se deja sentir en temas como este, Amets Fabir, Fabrifa. La banda compuesta por Eneko, Ariz, y susco Andoni y Ander. Lo que hemos escuchado, los temas Cantándole una rumba y Amets Fabrifa. Y de la música Demon que nos vamos con una formación que ha vuelto, que ha regresado al panorama musical. En el año 1989 nació en Eibar el trío EH sucarra Los ensayos dieron, pues, pasado un sonido que empezaba a ser presentable ante el público y en 1990 ofrecen su primer concierto en Soraluce. La demo que editaron pues les valdría el primer premio en el recién estrenado concurso de Euskadi Castea, lo cual pues les facilitó el que la gente de Esa Nozenki se fijara en ellos y se interesara en grabarles un primer LP titulado EH Sucarra en 1992 que recogía pues la maqueta al completo junto con seis nuevos temas. Después vendrían nuevas incorporaciones a la banda como las de Frosty y Olava, el chaval Salidas y reentradas de algunos de los Miembros originales y un trabajo continuo De composición, grabaciones y giras A nivel europeo que dejaron Entre los años 93 y 96 Otros tres discos Irtenby de Bacarrá en el 93 Garayen, Laberinto en 1995 y un año más tarde Urasután, ahora Después de un largo parón, regresa E.H. Sukarra con nuevo trabajo discográfico. Sua Urcean y Del vamos a escuchar dos de los temas. Asken, Vistan Leak y Condena Konden, Tuak. Son dos de los temas incluidos en el regreso, esperado regreso, de esta banda de Eibar E.H. Sukarra. Arraski gune matzur horotan Odoletan ernaltzen dihoa Zauritan kiskaltzen dihoa Saminetan edatzen dihoa Seme alabe nabisenetan Margatutako zuzto kurutzea Eto dizunik abeko lupe Isipaten ikara eta oina zea Balinbada anaitzako ririk El margo mi due tan, tuñare mi zorro que está. Pureza le mi seria rasto e maldi, pagar y maluri mi, maldi pagar. El fai tu cor ai isten lurretan, e ozi cor ai custe ho miosi. Purezo pure que mi Es to uttzen paretetan Estutuk tobi to Estos sí que son los EH Sukarra, no los principios eh, de los compases anteriores que se nos ha vuelto a meter la música de mon Pero por fin hemos escuchado estos dos grandes temas de lo que es el nuevo trabajo discográfico de EH Sukarra, los temas Asken Bistan Leak y el tema Kondekatuak. Dentro de Sua Urchean, el regreso esperado de esta banda que tras un periodo de calma y reflexión El grupo vuelve con energías renovadas con este nuevo trabajo, un disco grabado en los estudios Lorenzo de Berriz, las 10 nuevas canciones han sido grabadas por Facun Batería y Coros, Olava Guitarra y Coros, César Bajo y Coros y Mikkel Norton Guitarra, Teclados y Voz Principal. Además no nos podemos olvidar de la aportación de Asier Serrano, responsable de las letras del nuevo disco quien ya venía colaborando con la banda desde el año 1993. Además, el CD también contiene una pista especial para ordenador, donde se pueden encontrar vídeos de la banda desde sus inicios hasta ahora. Disco completo pues, el nuevo de EH Sukarra para esta banda de Eibar, que regresan con este nuevo álbum, Sua Urchean. Hemos comenzado con potencia con el Portal de Kade con los Berrios Zartarras. Nos hemos ido un poquito de fiesta con Emon Y ahora hemos vuelto a darte un poquito de caña Con la banda de EH Zucker Ya sabes que la música continúa aquí en Berriozario busca Neuskal Música Cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde Compartiendo lo mejor de la música local Y recuerda que este tu programa también lo puedes escuchar El fin de semana en Redifusión En, re en diferido a la misma hora Entre las 6 y las 7 y media de la tarde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 y contundentes con mucha fuerza nos llega esta formación de Balacaldo, Herri Oyua Ahí estaban dos de los temas Argüia profesia y putrea, como puedes comprobar, temas de larga duración, temas que rondan los 5, 5 minutos y medio y como te comentaba anteriormente, temas potentes esta formación que lo dicho, se formó en Baracaldo en 2011 con la única intención de hacer una sola canción mezclando dos estilos musicales que tenían mucho gancho para ellos como son el rap y la música metalera. En diciembre del 2012 grabaron en Gagua Studio los temas de su primer larga duración. Ese mismo año se presentaron al concurso Banden Legia 2012 y lo ganaron. El premio era la grabación de un máster para su posterior edición. Ahí se forjó el segundo disco de los más que muy jóvenes, Erry Oyua, edad comprendida entre los 17 y los 20 años. Hay que decir que este disco ha sido grabado durante los meses de mayo y junio del 2013 y la producción musical ha estado tutelada por Aitor Avio, quien junto a Jon Asier ha realizado las mezclas. En este segundo trabajo, con el nombre de Es, eh, pues sigue, sigue Su estilo musical, sigue Su rap y música metalera Entremezclada, la banda compuesta por Iker bigla Iker Aguinaga, Lander Gormedino Arich Monedero y Miquel Becerra, cuidadito pues con esta Gente que va a dar mucho de que hablar con Temas como estos que hemos escuchado dentro de Su segundo larga duración Es, recuerda Son Erri Ollua, y de la Música de Baracaldo nos vamos Hasta Zarauz Porque desde ahí nos llega Eras con su último trabajo hasta la fecha Esgara Iñóish Ilko eh, hay que decir que esta banda pues eh, se formó a mediados de los años 90, cuatro jóvenes en la época del hardcore y a decir pues eh, verdad preferían los sonidos más extremos y cercanos, el primer trabajo discográfico se llamó Eranchunikabe luego llegaría un poquito más tarde el Oraina Etaqueroa, el tercer trabajo discográfico Grises Bustitako Egunak, luego llegaría el cuarto trabajo discográfico Contra y ahora regresan al panorama musical con lo que es su quinto larga duración, como te comentaba anteriormente, Esgaray y Ñois Ilko, un álbum en el cual te puedes encontrar 12 temas, todos ellos en euskera, y lo que vamos a escuchar, lo que vamos a disfrutar y lo que vamos a saborear aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, son los temas Engunsenti, Nuclea Rack y Memoria. Con estos dos temas daremos paso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. ¡Gracias!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 ...a darte a conocer los próximos conciertos que tenemos. En el programa Euskal Música, ya sabes, cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. En la sintonía del 100.8 de la FM, la sintonía de Berriozar y Rotia y en Internet... ...clicando a través de la página euskiplaza.net. Comenzamos, si os parece, con los conciertos, ya que mañana viernes tenemos dos 2.1 en Galdacao, en la Plaza Ardanza... ...con las formaciones velaco y esian a partir de las 12 y media. Y las bandas Ichiaren, Semeak, vendeta y Esquire... ...estarán a las 10 y media en la plaza de Aulestia. Eso lo que respecta mañana viernes 20 de septiembre... Nos vamos al sábado 21, donde en Horereta, a partir de las 10 y media de la tarde, estará la formación de Nafarroa Esián. Vendetta, Sutik y Glaucoma estarán en la plaza de hirura a partir de las 11. En la sala Big Star de la sala Toten, a partir de las 9 y media y con entrada gratuita, estarán Doxa, Sueños de Locura y Descartes. Y aquí en Berriozar, dentro del Euskara Reneguna, de a partir de las 7 de la tarde, estarán las bandas Berriozar-Tarras, Baserritars y Kous. Esto en lo que respecta a la agenda de conciertos para estos próximos días, en viernes 20, sábado 21. Y nos vamos con las noticias, ya que una de las grandes noticias del momento es la salida del libro de Enrique Villarreal El Drogas, el hoy líder de la banda El Drogas y antaño de las bandas Barricada, Charrena y La Venganza de la Abuela. Asegura haber llevado tiempo recopilando lo que se incluye en el libro. Se trata de un poemario titulado Tres Puntadas y dividido en tres libros, uno de ellos firmado por Eva Zanroy... ...seudónimo con el que Enrique explora su lado femenino... ...y otros dos firmados por el propio Enrique Villarreal... ...el libro salió a la venta el pasado martes. Nos vamos con la banda de Iruña Gaures... ...que a partir de octubre harán una pausa de un año... ...así que si los quieres ver antes de esa retirada... Estarán el día 28 de septiembre en Hernani Hernani será pues el último concierto de Caures por este año Nos vamos con un festival que merece ser noticia Sangre fría, no conforme y distorsión tóxica Este viernes 20 de septiembre Y showroom, manifa y de bruces el sábado 21 Serán las bandas que celebren junto a la gente de Insonoro Su décimo aniversario en el Gasteche de victoria gasteiz La entrada para cada día costará de 5 euros y cada uno de los días habilitará un puesto en el que se recogerán alimentos no pereceredos que serán donados al Banco de Alimentos de Áraba. A cambio se entregarán papeletas para el sorteo de varios packs de camisetas, discos y un montón de historias más. Y nos vamos con la banda Sociedad Alcohólica que presentan Caucho Arriendo su nuevo EP junto al vídeo de Niebla de Guerra, un EP con cuatro canciones que buscan relanzar su álbum Cadenas de Odio con la difusión del videoclip de la canción Niebla de Guerra, primero rodado sobre dicho CD, y agrupar tres temas dispersos hasta el momento, el inédito Caucho Ardiendo y dos versiones Veraneo en Puerto Urraco de Defcon 2 y Over the Mountain de Osio Zburne. Este EP está a la venta solo en Escucha o Descarga Digital en Spotify, Amazon y iTunes. Pues estas han sido la agenda de conciertos para los próximos días Viernes 20, sábado 21 de septiembre Y las noticias más destacadas de la semana El nuevo libro de El Drogas La banda Gaures que se toma una pausa de un año El festival de viernes y sábado en el Gazeche de Vitoria Gasteiz Y la salida del EP de cuatro canciones de Sociedad Alcohólica Que es lo que vamos a escuchar para ir terminando lo que es la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana Nos quedamos con el tema Niebla de Guerra Además también lo han editado como videoclip Pues con ellos te quedas con Sociedad Alcohólica y este gran tema Niebla de Guerra Y a continuación nos vamos al recuerdo de manos de Alain Chetamader <música> Euskal Música te lleva al pasado Disfruta con Euskal Música de un disco del recuerdo Telechea a la triquetrisa Maider Zabalegui al Pandero Hablamos en del dueto Alaitz Eta Maider Hoy aquí en el programa Euskal Música Dentro de la sección del recuerdo Las vamos a recordar Tres discos tienen en su discografía Alaitz Eta Maider, Insala y Auscalo Vamos a repasar un poquito la trayectoria musical de la banda Vamos a hablar de los tres discos que han editado Y escucharemos varios temas Del primer trabajo, Alaice Eta Maider Y del segundo llamado Inshallah Alaice Telechea y Maider Nacieron en Oyartsun Y en 1989, a los 14 años Se unieron para formar pareja artística E iniciar una singladura que ha durado 15 años Inmersas en la tradición de la triqui tricha que conocieron a través de los campeonatos, de fiestas y cenas musicales, supieron mestizarla con sus propios gustios e influencias para crear nuevos aires. Y Joseba Tapia fue una persona clave en su evolución, que se dentro del triqui pop, que tanto el mismo Tapia como Kepa Junquera popularizaron. Después de dos maquetas en deslumbraron al público en 1997 con su primer disco Alais Eta Maider, sus canciones se escucharon en las fiestas de todos los pueblos, en todas las tabernas se cantaban en cuadrillas, eran 15 canciones y algunas de ellas como Amezhbat o Champón Batentruke se convirtieron en canciones del verano en el hit vasco. En 1999 publicaron INSALA y en 2002 AUSCALO, ambos en la etapa continuista del pop melódico sin que perdieran ni un ápice de su ternura y simpleza. El dúo se separó en 2004. Vamos a repasar si te parece un poquito los tres discos que han editado a la Isleta Maider. El primer trabajo lo editaron en 1997 bajo el nombre de alice Eta Maider. Desde los primeros compases del disco se notaba la alegría y la diversión de los 15 temas que componían el disco. Esto se notó en los directos en fiestas gaupasas que dieron. El segundo disco del grupo Insala, editado en 1999, mantiene pues las mismas características que hicieron del primero un gran éxito. Es y transparente, directo, un mundo encantador creado a corazonadas bajo la primaria directriz de la intuición. Es un cálido centellar que se difumina en el cielo más interno, tal y como fue el primero. Este disco es juguetón, excitante, un cauce dorado donde se entremezclan los sufrimientos y las alegrías. Un delicioso caos de amor y solidaridad que se recoge en 14 pedazos de de canciones eso es lo que comentaban desde el sello el en la edición del año 99 del segundo trabajo de atader in sala llegó a duela bañaan Malería, sky shotzen aiz Y el tercer disco de la Iseta Maider, Auscalo, un Disco que salió en el 2002 Es el cual el grupo presenta de una manera patente y clara Su gran sensibilidad creadora Y su lado afectivamente más musical Se trata de un disco que despliega el abanico de la romería Y la hace brillar desde su lado más vital Un disco compuesto por 13 canciones Bañole unago a duzula Bañazurekin en agone Eta Maider Pues hasta aquí el repasito un poco por encima De lo que es la trayectoria musical Mejor dicho, de lo que ha sido la trayectoria musical De Alaiz Eta Maider Y sus tres trabajos editados Alaiz Eta Maider Insala y Auskador Ahora si ¿sí te parece vamos a poder disfrutar un poquito de su buena música Vamos primero si ¿sí te parece al primer trabajo discográfico editado más concretamente en el año 1997 Bajo el nombre de Alay Setamayder Y lo que vamos a escuchar son los temas Champomba Tentruque, el tema más conocidísimo de la banda Y el tema Oroichak Ahí estaban sonando dos de los temas Incluidos en el primer trabajo discográfico Para Alaiz Eta Maider Los temas Champomba Centruque Que tema Oroichaca Y vamos a terminar este repaso Que hemos hecho hoy en el programa de Buscal Música En este jueves El repaso a la trayectoria musical De Alaiz Telechea a la Triquetrisa Y Maider Sabalegui al Pandero Escuchando dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico en el que editaron en 1999 el titulado Insala. Pero antes te recuerdo, tres trabajos discográficos 1997, Alaizeta Maider 1999 Insala y 2002 Auscalo. Banda que nacieron en Oyertsun en 1989 y a los 14 años se unieron para formar pareja artística Alais Telechea y Maider Sabalegui Nos vamos eh, con el segundo trabajo discográfico del álbum Insala Extraemos los temas tren Trenleyótica Beguirada y Amaika Olako Este ha sido el repaso que hemos dado hoy en la sección del recuerdo Alais Telechea y Maider Sabalegui do it ¡Síguenos! ¡Búscanos! ¡Encuéntranos! Estamos en Twitter arroba euskalmusica barra baja ir ¡Búscanos! Pues que nos acercamos ya peligrosamente al punto de las 7 y media de la tarde de este jueves en 19 de septiembre del 2013 y si nos escuchas en directo, o sábado 21, domingo 22 de este mes de septiembre, a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde. Hoy hemos escuchado la música del portal de Jade, de Emon, de A.H. Sukarra, la novedad de la banda Erick Oyua y eh, hemos, eh, bueno, puesto nuevamente a Eraso con su último trabajo discográfico hasta la fecha Esgara Iñóis Ilko. Os hemos dado a conocer el repaso de la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana y hemos escuchado la novedad de Sociedad Alcohólica que acaba de publicar un EP con cuatro temas. Y en el recuerdo pues nos hemos ido hasta Oyardsun para disfrutar de la música de Aláis y Maider Sabalegui, es decir, de Aláis Telechea y Maider, es decir, del pandero y la triquitrisa. Y ahora nos quedamos con esta banda de tutera, se hace llamar Lambretos, que acaban de publicar hace ya unos meses el álbum Overflow. Ya estuvo por aquí, por ahí, buscar música la temporada pasada, la vocalista de la banda, para presentarnos este su larga duración y para hablarnos un poquito de la trayectoria musical y de sus discos. Y este es uno de los temas incluidos dentro de ese álbum. El tema titulado más concretamente Misery, uno de los temas que tiene en inglés. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa de Euskal Música por la tarde de hoy. Eso sí, volvemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, como te comentaba al inicio del programa. Repasando completo el repaso que vamos a hacer a la banda de Lumbier. Al Chatu que acaba de publicar lo que es su primer larga duración entre chicos de 14 y 15 años. Eso será la semana que viene. La música continúa aquí en el 100.8, la música continúa en Berriozar y Rotida. Y nosotros, lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves a las 6, no lo olvides. Hasta entonces, a pasar buena semana. Agur